Oh,、uh、man. -huh. protagonista en b l e a k Is. adoréxito España que el álbum hermanos El primer objetivo fue Italia, donde la banda volvió a grabar íntegramente el álbum en italiano y lo lanzó con el título de Figlio de la Luna. El álbum no cumplió con las expectativas de ventas, pero sí tuvo un notable éxito en las listas de éxitos con los singles que se extrajeron del álbum. Descanso Dominical también fue editado en Francia en 1990 con algunas variantes. e s t e fue el primer disco de Mecano dirigido al público francés, aunque el lanzamiento tiene solo una canción en francés, Une femme avec une femme, adaptación de mujer contra mujer. El álbum tuvo mejores resultados que la edición italiana, ya que Mecano consiguió que esta canción se quedara durante ocho semanas en el ranking francés de ventas, situándose entre los 50 más vendidos. Además, la canción se coló en las listas de algunos países europeos más. Seguimos disfrutando en p l a y Kiss con Mecano, la fuerza del destino. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro. レスコ right you al Destino incluido, por supuesto, en ese espectacular descanso dominical que hoy cumple 34 años. Estupendo, verdad? Por supuesto, y también estupenda la gira 20 aniversario de x FM que arranca el próximo 25 de junio en Valencia. Con ese conciertazo Mecano Experience. Tienes toda la info en KissFM.es, aparte de la venta de entradas. Yo te digo que es un show espectacular. Que te vas a quedar con la boca abierta. Esa puesta en escena es que no se puede describir con palabras. Es alucinante. Y, por supuesto, en Kiss seguimos con más grandes éxitos como este de Pink. Sacando, ¿por qué no así decirlo? Su lado más rockero. Esto se llama Try. Martes es uno de los peores días de la semana. Aquí no hay días malos, hay ¿eh? solamente días llenos de actitud positiva y con temas tan tremendos como este de Ann Lee de Two Times. Que, que fíjate lo que son las cosas: que yo sé que tengo este disco en casa en un recopilatorio, pero en cual? Me pongo a buscar y todavía no hay con ello, pero en, en alguno está, ya te lo doy yo. Nuestro número de WhatsApp: 606-712-658. 606-712-658. Hoy te estamos preguntando. Debido al 34 aniversario del descanso dominical de Mecano, ¿cuál es tu canción de Mecano que tanto significa para ti? Que, ¿Con cuál te quedas? Porque, ¿sabes qué? Hoy, gracias a Smartbox, regalamos un pack pura aventura. Sí, sí. Para ti, entre todos esos mensajes, al final del de programa, vamos a regalar o、oh, no. Y mientras tanto, mira, la próxima media hora, vamos a escuchar más mensajes. También te voy a pinchar, pues,、eh, te voy a pinchar, por ejemplo. Pero tú no te a cabes. a y Te va a pinchar a Dido, g r a ese thank you. También la isla bonita de Madonna, Snap con Rhythm Isha Dancer. Pero antes tengo para ti a Bonnie Taylor. Todas las tardes en Kiss. All、right. p Y Kiss. Y este tremendísimo éxito se titula Total Eclipse of the Heart. Esto es. ¿Play Kiss? t l a y o i n g Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my teeth Every now and then I get a little bit nervous That the best of all the years have gone by Turn around. Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes With the h e a r t Divertida. Un tema así me transporta directamente a un lugar cálido con playita, verdad? Porque no la isla bonita de Madonna que nos estamos dejando un poquito en la garganta, verdad? Que nos encanta. Bueno, la 640 540 en Canarias, 606 712 658, 606 712 658. Y Te estamos preguntando a través del WhatsApp en las redes sociales también. ¿Cuál es、eh, esa canción de Mecano con la que tú te quedas?、Eh, y que, ¿Por qué la escoges? ¿Por qué es especial para ti? No sé, a ver, y nos cuenta, por ejemplo, Isabela desde Vitoria. Pues una de mis canciones favoritas de Mecano me gustan prácticamente todas, ¿Sí? pero una de mis favoritas es el de septiembre. 7 de septiembre. Me encantan, empieza esa canción y me encanta la subida que tiene de ritmos y me encanta. <ríe> Un saludo. Un saludo, es que es realmente espectacular, ¿eh? ¿Verdad? ¿A que sí. Paco, desde Valencia. Yo con la de canción de Mecano, que más nos identificamos, la mujer y yo, es la del 7 de septiembre, sí, porque、increíble. es la de nuestro aniversario y es la que mejor n o va. Vale, gracias, hasta luego. Gracias a ti, Paco. A ver qué nos cuenta Loli de ese Cornellá. Pues yo la verdad es que me quedo con la de. me quedo con todas, pero la del 7 de septiembre es nuestro aniversario porque resulta que mi pareja, el tito, su cumpleaños es el 3. Entonces la, la, me va genial esa canción. Pero la de Maquilla, te maquilla, te la, la de Sombra aquí, sombra a la e mucho.、Eh, todas creo que las hemos bailado mucho. O sea, y a día de hoy se siguen bailando. Que se quite la música de ahora porque se sigue bailando y lo sigue petando. Venga, un abrazo. Un abrazo para ti, como digo yo, que se quite todo lo que suena reggaetón por aquí. A mí no me gusta absolutamente nada. Gracias, Lulis. Es que la música de los o 80 es tan, tan especial, tiene tantas cosas y, y las canciones de Mecano son increíbles. Claudio, desde Valencia. El tema que más me gusta de Mecano, sin dudas, es Cruz de Navajas. Por la historia que tiene. Porque nos dice cómo por la necesidad de trabajar, de ganar dinero, dejamos escapar lo, lo más importante que, que, que es la, la vida propiamente dicha, la pareja y lo demás.、Ay. Muchas gracias, Claudia. A ver, Natalia desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo que decir que Mecano era uno de mis grupos favoritos en los 80, como supongo que el de muchos de vosotros. ¿Sí? Me cuesta tanto elegir una canción. Pero no es Me cuesta tanto olvidarte, perdón、vale. por la broma.、Eh, me quedaría con Cruz de Navajas. Es una canción que siempre me pareció preciosa. Un beso, Playkissers. Un beso. Ahora tendría que decirte yo eso de Hemos s ido engañado, ¿no? Con tu cántico, aún por aquí. Lourdes, de Salmonacido y el Marquesado en Cuenca. ¿Sabéis qué canción me gusta más de Mecano? A ver. La de a l l í me colé y en tu fiesta me planté. Porque me recuerda de cuando con mis amigas pues, intentábamos meternos en, en bodas que no habíamos invitado, en cuateques en los que no. Por edad teníamos que escondérselo a nuestros padres y eso. Y esa me gusta mucho. Pesete. Me, me encanta tu, tu risa de traviesa, Lourdes, esa risa de pillina. ¿Qué, qué harías? ¿Qué más cosas harías por ahí por Almonacir, verdad? 606-712-658. Hoy tenemos de te regalo un pack pura aventura de Smartbox. Entre todos esos mensajitos, vamos a regalarlo, ¿no? por supuesto. Te estamos preguntando cuál es esa canción de Mecano con la que tú te quedas. Si es que puedes escoger una. ¿Y por qué? ¡Más música en Play Kiss! Todas tardes las tardes en Kiss. s p l a y k i p s Llega el turno de d i d o Esto se llama Thank You 《<Come on. S 1>「ディベート We are so magical. s o f t skin, red lips, so kissable. h a r d to r e s i s t so touchable. Too glad to. de katy perry a k que s aquel y le gustó、eh, a la g e、like、i t a、wow. r r a como nos gusta también estar disfrutando、eh, con tu compañía en play k i i s、eh, volviendo a casa si en este martes llamado 24 de mayo de 2022 si ¿sí? estupendo y estupendo las canciones que le sigo pinchando oye que te recuerdo el teléfono del whatsapp、eh, que nos encantan todos los audios que nos estáis mandando que son、eh, un montonazo algunos muy graciosos nos encantan el 606 712 658 Preguntándote a ti por esa canción de m i k a n o que tanto significa、eh, para ti, por qué,、eh, con cuál te quedas, bueno. Gracias a Smartbox que estamos regalando ese pack pura aventura. Y por aquí tengo a una artista en mayúsculas. Su nombre, Tina Turner. Todas las tardes en Kiss. Kiss.、Yeah. Play Kiss. Come on. Ready. s e t go. l e f t a good job.